La noche que terminaron mis vacaciones en Bahía Inglesa tuve un accidente en la carretera de vuelta a Santiago. Estuve 18 días en coma al borde de la muerte. Eran mis primeras vacaciones después de, de un largo tiempo. Fui con una amiga del trabajo y lo estábamos pasando increíble. Venía saliendo de una depresión por causa de la separación con mi ex marido. Inconscientemente me aferré a la vida. En el momento en el que estaba muriendo, vi el rostro de la rafa. En este momento, ella me s a l v a r o y mi c o m p a ñ e r a de trabajo que iba conmigo en el auto murió. La Rafa y la Happy me dieron otra oportunidad. Todavía me cuesta un poco expresarme y eso. Pero estoy viva. Cuando hablé, lo primero que dije fue: Gracias, Rafa. Gracias, Javi. Mi voz no es s última, pero lo odioso es que tiene historia. Yo volví de la muerte. El accidente me permitió ser lo que soy hoy. Y lo celebro porque la Rafa y la Javi cambiaron mi vida.